Ricardo Lizalde, aquí le vamos a dar los buenos días. Eh, Ricardo, buen día, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buen día, Nacho. Un gusto estar siempre en contacto contigo. Bueno, eh, Ricardo, eh, vimos eh, hace poquito una publicación donde eh, estabas eh, dentro de los diputados... No, perdón, el, eh, creo que el diputado que más proyectos habías presentado. Bueno, sí, todos los años hay acá una estadística en algunos medios que son especialista en temas parlamentarios y así como a veces la política es este, noticia por, por, por malos ejemplos y por cosas que, que ocurren que no son justamente lo que la tarea primordial a nosotros nos incumbe, así también esos medios tienen este, periodistas especializados dentro de, del Parlamento que van llevando anualmente al ritmo de tarea, los proyectos que uno presenta, de qué se tratan, difunden también este, las estadísticas de los proyectos que a la vez que uno lo presenta también eh, los que tienen éxito, porque a veces se presentan cosas simplemente para la estadística que después no, no le cambian la vida a nadie. Así que, bueno, por sexto año consecutivo estoy entre los tres primeros y en este caso me tocó encabezar la lista, pero no es más que Este, el ranking de, de, de trabajo parlamentario. A mí me gusta más que destacar lo que uno ingresa como iniciativa parlamentaria, este, los proyectos que son aprobados, que finalmente mejoran el plexo normativo, que es la tarea que tenemos encargada los legisladores. Así que, y en ese, en ese, en ese ítem, tengo siempre generalmente en todas las sesiones, cuatro o cinco proyectos que algunos de ley, otros de declaración, otros de resolución o pedido de informes, siempre se aprueban de mi autoría. Así que eso es lo que más me, lo que más me honra, que después en el trámite parlamentario los legisladores, más allá de hacerle o no algún aporte, lo terminan acompañando y eso es lo que vale, ¿no? Eh, así que conforme, digamos, con el tratamiento que se le da en la Cámara los, a los proyectos que... Eh, que está y a presentando mí me ha sido, sí será por el por ahí por ya al, al, el paso del tiempo el reconocimiento de, de, de los compañeros de trabajo el qué sé yo la trayectoria o lo que fuere o por el mismo tenor de las iniciativas pero siempre me he tenido este por supuesto algunas eh, luchas largas como la creación del colegio de ingeniero agrónomo que me llevó 6, 7 años pero Otras han tenido un derrotero parlamentario más pronto, más rápido, más fácil de, de convencer y lograr los consensos. Pero en general siempre la Cámara me ha tratado bien y me ha acompañado con, con lo que uno impulsa. Y también a la vez uno va aprendiendo con bueno, el paso del tiempo a impulsar iniciativas parlamentarias que desde la técnica, desde la iniciativa, desde la relevancia... Eh, A, eh, tenga un trámite parlamentario esperado. Entonces las dos cosas hacen que finalmente se logre el éxito. Por eso a veces también cuando se habla o no de la reelección y demás, uno cuando alcanza la madurez, cuando alcanza el temple, cuando alcanza el ejercicio de la técnica y alcanza el éxito, en los cuerpos colegiados generalmente, eh, tiene que dejar su carrera. Entonces a veces otros países centrales, cual el caso de Estados Unidos y demás, este, para los cuerpos parlamentarios eh, fundamentalmente, eh, esto reconociendo un poco lo que el Estado invierte en nosotros, porque cuando te termina de formar te expulsa del sistema, ¿no es cierto? En otros países tienen ellos, para los cuerpos parlamentarios, legisladores que tienen este, eh, décadas dentro del Parlamento y eso los hace no solamente con mucha experiencia, sino también con ...con mucha facilidad en el ejercicio de esta, de, esta, de esta cuestión... ...que parece fácil, pero no es tanto, no es tan fácil. Eh, Ricardo, eh, ¿cómo está la situación en, en Buenos Aires? Digo, eh, creo que ya desde el gobierno... Eh, ...de los distintos estamentos, gobierno nacional, provincial y todos... Eh, ...ejecutivos, funcionarios, legisladores... Eh, ...están reconociendo que hay una crisis... ¿no? Que hasta ahora por ahí no se venía reconociendo Pero están reconociendo que hay una crisis O que se está pasando por lo, men por lo menos Los más moderados dicen un momento de... De Difícil ajuste. de la economía Y de ajuste, hay un, hay un clima de ajuste Hay un clima de, de, de achicamiento de, de, de falta de poder adquisitivo En la gente Que no es más que la consecuencia De las decisiones que se han ido tomando En el ámbito nacional Se han tenido que ir tomando decisiones Que le han eh, por distintas vías, por distintas vías, la inflación horada al salario, las paritarias no alcanzan a la inflación, eh, los servicios de la deuda, el reconocimiento de los montos de las tarifas, los costos fijos, este, en fin, hay una serie de medidas que se ha ido tomando de parte de, eh, este, de, bueno, de, de la idea de la línea de pensamiento del plan económico que impulsa este gobierno que ha significado Este, ni más ni menos que el, la constricción en general de, de la economía, eso repercute básicamente en el poder adquisitivo de los ciudadanos, de las familias, repercute por supuesto en el comercio, en la primera línea de, de, de trincheras es el comercio, y así sucesivamente es un, es un círculo que, que... bueno Yo no he visto, la verdad, Ignacio, no soy un economista, pero no he visto ningún país en el mundo que salga ajustando y estas políticas a su vez en mi opinión en mi humilde opinión, yo respeto la opinión de otros pero no las comparto eh, ya se han instaurado estas políticas este, por otros gobiernos en este país y bueno la última vez que se intentó esta vía terminamos eh, lamentablemente en el 2001 este, y, y Y no porque el 2001 signifique recordar que un gobierno se fue antes de tiempo, sino porque fue muy triste ver como la gente también como, como que no le alcanzaba el salario, como que perdía el empleo, el que tenía el empleo tenía miedo de perderlo, el que busca no lo encuentra, el que tiene un comercio nada más que flota o, o, o está a las vísperas de tener que cerrarlo, a su vez está en una encrucijada porque si lo cierra no consigue otro otro trabajo mejor para poder llevarle el fruto a su familia, y bueno, así sucesivamente. A mí me parece que, que, que el plan económico, macroeconómicamente hablando, este, no es sustentable, sobre todo porque tiene déficit este, gemelos, tiene tanto déficit en la balanza comercial como tiene déficit interno, esto es... Eh, ...el déficit que se importa más de lo que se exporta... ...y el déficit que se gasta más de lo que ingresa al Estado... ...y eso a la larga es insostenible... ...y por otro lado no hay un clima... ...desde el, quienes tienen la responsabilidad de administrar la Nación... Eh, ...en todos los órdenes, en el orden este, de, de los tres poderes del Estado... ...de los tres niveles del poder del Estado... ...no hay un clima de austeridad... ...vos no notás un clima de austeridad y entonces... El, el esfuerzo siempre lo tienen que hacer los más humildes, lo tiene que, que, que hacer la gente, la clase trabajadora o, o los jubilados y vos no ves que el Estado tenga un clima de austeridad no ha tenido, cambiemos desde el inicio de su gestión este, líneas de, de razonamiento que impulsen decisiones de, de lo público este, en, en función de la austeridad si vos recordás y muy a pesar mío, porque tengo muchos amigos que Con Cambiemos se este, empoderaron de cargos públicos ahí en Saladillo, sobre todo porque Saladillo tiene muchas reparticiones de carácter nacional y provincial, muchas sedes regionales, y, y se produjeron este, más de 20 nombramientos de jefes en distintas instituciones, que es legítimo que el gobierno que entra ponga a los jefes en cada una de las reparticiones, pero anualmente eso le cuesta más de 30 millones de pesos al Estado, y para lo único que sirve es para solucionarle el problema económico al puntero político que ponen en cada repartición, porque las reparticiones eh, la mayoría de ellos estaban muy bien administradas y otras eh, podrían haber puesto dentro de la misma repartición este, algún funcionario que había sido también este, funcionario radical en otras gestiones por ejemplo en la época de que Cuando Ormendáriz era gobernador o cuando, bueno, en gestiones anteriores, este y, y, y no se y no se hizo de esa manera. Por ejemplo, por poner un ejemplo, el caso de Ioma podrían haber repuesto a Marita Rico como jefa de Ioma y eso le cuesta plata, le cuesta plata al Estado, le cuesta plata a las obras sociales y, le cu y lo termina pagando a la gente. No hubo en las decisiones de gobierno un clima de austeridad. Y pongo este ejemplo porque a mí, por ejemplo, me tocó defender el caso del de ANSES. En el ANSES eh, había propuesto también un, un ex funcionario municipal para la jefatura y en ese caso justo a mí me consultaron y yo propuse que volviera a la jefatura Leo Cabreira, que era el que estaba antes, si de lo que se trataba de poner un funcionario que a la vez que era buen funcionario sea afín a la gestión de gobierno. Y en ese caso el ANSES no gastó ni un peso para reponer a un funcionario que le sea de, de la línea de gobierno. En cambio, si hubieran puesto un funcionario nuevo, el ANSES gastaría 50, 60, 70 mil pesos por 13 salarios anuales, un montón de plata simplemente para solucionarle el problema económico al funcionario propuesto, que después se lo terminaron solucionando designándolo en el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Y no es así la política, la política no es un lugar para, para generar un coto de casa para acomodar todo el entorno, los amigos, los hijos y, y toda la familia. Y eso es lo que, lo que entristece, ¿no? Eh, Richard, dos cuestiones. Una, te leo un mensaje, dice eh, si ellos cobraran lo mismo que un laborador habría más para repartir, nunca lo escuché decir eso. ¿Cómo, y, cómo? No te entiendo la pregunta. Si ellos cobraran lo mismo que un laborador, supongo que se refiere a los legisladores, ¿eh? Yo gano menos que mi mamá que es jubilada docente. ¿Qué quiere que gane yo? Yo tengo la misma vida que tuve toda la vida, tengo el mismo patrimonio que tuve siempre, no, yo no, no tengo ningún, ningún manejo extraño, tengo cinco colaboradores, ni chofer tengo. Llevo diez años como legislador, no tengo ni chofer, ni lo tuve nunca, además. De todas maneras, si esa persona tiene alguna duda, este... Eh, yo sé que hay trabajadores que ganan menos que nosotros Y hay mucha, muchísima gente que gana muchísimo más que nosotros Y yo particularmente en mi caso eh, He tomado casualmente la, la, la decisión de no, no volverme a postular a, a, a, este, a ningún cargo Y esto queda grabado ahí porque eh, voy a volver a mi, a mi escribanía Le he dedicado a la cosa pública y a lo ajeno los mejores 30 años de mi vida Descuidando lo mío, descuidando lo propio y, y, y creo que ha sido, eh, eh, por lo menos lo veo desde mi punto de vista familiar e individual, ha sido un exceso dejarle los mejores 20, 30 años de mi vida a lo público descuidando lo propio cuando a mí económicamente me conviene volver a, a ejercer este, mi trabajo como escribano, que lo, lo, lo he descuidado completamente. Ricardo, y, y volviendo al otro Digo, ¿cómo se soluciona? Porque en, en general Uno ve que con estas cuestiones eh, Sin eh, hacer nombres Y sin eh, criticar a nadie en particular Pero eh, termina ocurriendo Que a veces como las leyes de cupo Como las leyes de, de los sistemas De, de elección De, de legisladores, etcétera, etcétera Ocurre que el que asume Después no, no lo cambia Digo, con esto de eh, Mira, es, en... es muy sencillo, Nacho. Vos cuando entras, tenés que entrar con un plexo a, a administrar lo público, con un plexo de, de valores, con un plexo de convicciones, que no significan hacer una rampa para que un discapacitado suba o no suba por la esquina, o pintar el cordón, o, o, o limpiar, o, o lo que fuere, porque eso va de suyo. Va de suyo, que el que tiene que administrar tiene que embellecer la ciudad, limpiarla, cuidarla garantizar que el agua que te llegue en la canilla sea pura, potable, que las cloacas funcionen, que el pueblo no se inunde, que te mejoren el asfalto o que te arreglen una calle. Eso va de suyo, porque a eso entras y tenés cada funcionario que tiene su propia responsabilidad en su área y cada uno tiene que ocuparse de lo suyo. Lo que a mí me parece es que, que, que lo que hay que cambiar es el plexo valorativo de cómo se informan las decisiones de gobierno. Yo no he no he visto en materia de acceso a lo público, eh, un sistema que vos decís, bueno, este gobierno, por ejemplo, todas las designaciones este, son por un sistema de selección transparente. Entonces seleccionamos que a la vez que hay que designar a una persona, lo hacemos eh, poniendo a quien, a, quien es, a quien termina siendo elegido porque es el mejor. Eh, te hago un paralelismo para que vos me entiendas lo que te quiero decir, en materia de educación a nadie se le ocurre que desde la política o desde los niveles de la toma de decisiones del sistema educativo vos podés acomodar a dedo a un docente frente a un aula hay un tribunal de clasificación que te da puntaje Hay una forma pública de un concurso y se presentan los docentes de acuerdo a los títulos, la antigüedad, el puntaje, la experiencia, eh, la incumbencia en la materia de, de que se saca concurso, etcétera, etcétera, y se desancicula un docente para estar ahí frente al aula o en el cargo que. que que hay que completar, ¿no es cierto? Y frente a eso nadie, nadie se le ocurre protestar de que eso está bien o está mal porque legítimamente le corresponde el mejor o el que le corresponde de acuerdo a la normativa al protocolo de designación. Eh, entró Cambiemos en esta gestión y entró en nombre de otros valores. Yo te pregunto a vos como periodista y a todos los que nos están escuchando si de todos los que designaron en esta nueva gestión en dos años y medio que han designado puñados puñado de gente en el Estado, ¿a quién eligieron por, por, por mérito? ¿En qué lugar eligieron una persona por mérito? Sea el cargo que sea, de barrendero hasta funcionario o lo que fuere. Entonces no se cambia el paradigma. Antes era el dedo de Gorocito y ahora el dedo de, de, de, de Salomón. Entonces hay mucha discrecionalidad en el manejo de la... De la de la cosa pública, y eso es lo que a mí me parece que hace mucho daño hace mucho daño porque esa persona que entra al Estado, hasta el día que se muere tiene que ser sostenida económicamente ella y toda su familia por este, la clase que trabaja, por el que paga impuestos y es imposible sostener este, un, un, un, un gasto público que a la larga se transforma en en elefanteásico. y mucho menos cuando quienes Después eh, han sido designados, eh, no son los. Por, por ahí coinciden en que, en que la persona designada es justamente eh, el mejor para ese cargo, pero mucho más tranquilos estaríamos todos si fuera eso hecho por concurso, de manera transparente, que todos los que tienen necesidad de un trabajo puedan este, ir a concursar y sentirse tranquilos de que el que le ganó es mejor que él o tiene más currículum o más experiencia y termina siendo una cosa este, clara, transparente y como debe ser. Ahora nada de todo eso ha ocurrido y yo creo que eso también debilita de alguna manera, este, eh, debilita en que las cosas en vez de cambiar siguen de la misma manera que era antes, porque ¿cuál es la razón de que tanto protestaban de que por ahí la cámpora puso uno o dos funcionarios en su momento en Saladillo? Si ahora también me ha puesto 20%. ¿Cuál es la diferencia? ¿Que lo pone la cámpora y ahora lo pone otro? Es lo mismo. Este, eh, no hay eh, razonabilidad en, en la crítica como no hay razonabilidad en la, en la solución. Y eso es lo que, en mi opinión, este, no, ha, no, ha, no ha logrado mostrar, cambiemos, a la sociedad de que ha impuesto un cambio de paradigma. No ha impuesto un cambio de paradigma. Eh, para cambiar el paradigma hay que cambiar las instituciones Y para cambiar las instituciones hay que tener un, un, un conjunto de, de, de líneas de gobierno De que, de que informen las decisiones de gobierno de un modo distinto Y eso no ocurre, no ocurre ni, en, en ningún aspecto del Estado eh, Ricardo, eh, a ver, un tema bastante amplio y complejo Que tiene que ver eh, ahora con el tema de los aportantes eh, falsos o truchos sí, de eh, campaña, de, de campaña. Y bueno ahí tenés y otro ejemplo claro, ahí tenés otro ejemplo clarísimo. Claro, es lo pero mismo, pero salga, En pero... cada cosa que toca es lo mismo Nacho. Bueno Ricardo pero escuchemos porque quiero quiero que, que eh, ya te dejo explayarte, sí. eh, Pero digo eh, eh, se habla eh, de la ley de financiamiento de partido político que van a presentar porque se habla Bien. de que eh, todos los partidos políticos tienen problemas con eh, el tema, del, de tema de los financiamientos, el tema de nosotros en el frente Renovador no tenemos ningún aportante trucho, tenemos aportante como tienen todo, pero el aportante fue y aportó. Yo soy aportante, yo encabecé la lista de la séptima sección electoral como diputado en la campaña anterior y figuro en la lista de aportante. Pero fui aporté, lo hice bancalizadamente, hice un formulario con firma certificada porque hay que el formulario de aporte va con firma certificada. Entonces hay que preguntarse a todos estos truchos que, que no aportaron quién le falsificó la firma y qué escribano o qué funcionario certificó la firma de ellos, porque si va con firma certificada el formulario de aporte. A ver, nosotros tenemos aportantes en nuestro, en, nuestro, en, nuestro, en nuestro partido, todos los partidos tienen aportante, pero el aportante existe, está, se le pidió el aporte, el aporte lo hizo voluntariamente, fue, lo depositó en el banco, hizo un formulario Del equivalente al mismo valor, confirma certificado y se envió como rendición de cuenta a la Junta Electoral. Acá lo que pasa es que la campaña del PRO no se sabe quién la financió. Entonces, para blanquear la plata que costó la campaña en blanco, porque la que gastan en negro no, no se cuenta, eh, lo, los que pusieron la plata no podían poner la cara o no tenían la plata en blanco y, y entonces falsificaron falsos aportantes para blanquear la plata que vino de otro lado la pregunta de dónde vino la plata para financiar la campaña de Cambiemos que no estoy hablando de la campaña local porque la campaña local no se rinde lo que se rinde es la campaña desde, desde legisladores provinciales para arriba o sea la campaña provincial y nacional es la que se rinde la local, la que se gastaron en el orden local no se rinde ¿Se imaginan la que gastaron? ¿De dónde la sacaron a la plata? La sacan de la misma manera que, le, que, que, se, que se financia la política, en negro. Nosotros la pusimos nosotros, figuramos en blanco, la depositamos por el banco. No tenemos ningún problema nosotros, ni lo tuvimos nunca. Y el radicalismo tampoco lo tuvo en su momento cuando tuvo a cargo sus propias campañas. Acá se trata de gente que entró en nombre de otros valores y que matrucha que moneda cuadrada. Esa es la realidad. Esa es la realidad que venden un falso relato, que es la posverdad, porque tienen un blindaje mediático. Blindaje mediático tienen, Nacho. Yo te lo digo con absoluto dolor. Con absoluto dolor te lo digo, porque a mí en Saladillo la única radio que me hace notas es la tuya. Yo hace dos o tres años que no salgo por ningún medio, simplemente porque no tengo recurso presupuestario para ponerle plata a los medios, y entonces si vos no le das una pauta mensual, habitual y consecutiva, no tenés nota. Es una vergüenza, es una vergüenza porque ocurre en todos los órganos y eso le pasa a todos los espacios políticos. Yo no me voy a dejar extorsionar por los medios, ni locales ni ninguno, sigo haciendo mi trabajo como siempre, pero la realidad es que si vos no le das una pauta, y, y, y, lo, y lo digo a, a modo de denuncia, si no le das una mensualidad a los medios no salís por ningún medio. El único que yo cada tanto tengo una nota es en FM90, en otros medios no tengo ninguna nota, salvo que sea pausarme para, para pedir mi opinión, para, para, para algún escándalo o alguna pelotudez. De mi trámite legislativo, mirá, saqué la ley, eh, leyes importantísimas, como te dije recién, el, la creación del Colegio de Ingeniero Agrónomo, o leyes importantísimas para Saladillo como la creación del Juzgado de familia. El único medio que me hizo una nota fuiste vos. El único medio que me hizo una nota es FM90. El resto, si no le pone guita, no te sacan. La pregunta es, los que salen, ¿por qué salen? ¿Y cuánto ponen? ¿Me entendés? La corruptela llega a, este, a, a, a, a todos los niveles. Llega a todos los niveles la, la, eh, la, la corruptela. ¿Yo de dónde voy a sacar una pauta publicitaria si yo no tengo fondo en la Cámara para publicidad? ya lo he explicado mil veces esto, se lo he explicado a los mismos periodistas, yo no tengo una pau, un, un, un fondo mío para aplicarlo a, a, a publicidad, lo tiene la Cámara, sí. o tenés una pauta en la Cámara o yo no te la puedo dar si yo no tengo recursos para publicidad mío. ¿Me explico lo que te digo? ¿Tengo que, ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Tengo que salir a, a, a, a, a conseguir plata de otro lado para, para conseguir plata por un medio, para que me haga una nota? Es una vergüenza. Literalmente una vergüenza, porque eso significa que los valores de, de vecinos nuestros, de nosotros mismos que vivimos en una misma comunidad, están por debajo del piso. Por debajo del piso están, ¿me ¿entendés lo que te digo? A mí me sorprende cuando me llaman, porque me llaman a veces de toda la provincia para hacerme nota, por ejemplo, estamos impulsando una ley que con mucho éxito está teniendo consenso parlamentario, no, no se ha cristalizado, pero uno ve que, que se mira con buenos ojos... ...para desenganchar las elecciones locales del resto de la, de la tira de la sábana... ...que sean las elecciones a nivel local, anticipadas, adelantadas. ¿Viste? Como tienen otras provincias, como corresponde... ...para poder debatir el proyecto local de una manera distinta o sea, a, la, se, a la boleta sábana. Se, separar, ¿qué, ¿Qué se separaría? Separar sería se municipales... la local, todo todos los cargos locales que se elijan de manera anticipada... ...y adelantada, en forma autónoma... ¿Con boleta única electrónica, como tiene Salta y la Capital, o con Ajá. boleta única papel? Bien. Una elección local. Y después que se elija el resto de la sábanas. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí, sí. Me han hecho nota con esto, hasta en Clarín eh, salió. Eh. Por lo, lo menos no para, para arrancar con una, con una experiencia pero, más pero chica. En fin de tema yo tengo que trabajar parlamentariamente, y muchos otros que, que, que, que han salido, temas que, que están legislados de una manera distinta en materia de de seguridad, de salud, educativa, de, de, de, el tema que quiera, porque yo tengo más de 600 iniciativas parlamentarias y, y muchísimas aprobadas. Me hacen nota a mí de toda la provincia habitualmente, este, en, en mi pueblo ninguna. Y en qué, qué eh, el tema del voto electrónico, el el o bueno, la reforma pública, no, electoral. No, no, reforma sí, electoral. pero no, no, no quedó nada al final, no. Yo recuerdo que vos estabas en contra del, pues, del voto electrónico. El voto electrónico, no, porque el voto electrónico, los países centrales desde Alemania a todos los países continentales europeos han tenido que retroceder en el voto electrónico porque el voto electrónico por por por definición se presta a la manipulación de las elecciones y más Y más en los, en los países latinos, que por, por, por genética somos tramposos, ¿me ¿entendés? Entonces, si Alemania tuvo que retroceder en el voto electrónico porque no podía garantizarle a los ciudadanos la trazabilidad del voto y, el, el, el, el, y la sumatoria de los votos, que sea el fiel reflejo de, de la expresión de la voluntad de los ciudadanos, ¿te imaginás en Argentina? Que, que en la última elección manipularon el orden de la carga para manipular el... El, el resultado de las primarias eh, bueno, conclusión lo que nosotros sostenemos es que te, podemos ir a la boleta única electrónica, que es una impresora de boletas pero la boleta, tanto al ciudadano como a la mesa electoral se introduce impresa en una urna y se puede contar la papeleta la papeleta una vez este, depositada en la urna, tiene un chip que se lee por un código lector como si fuera a pasar eh, 150 yogures en la caja registradora del supermercado porque tiene un código de barra, entonces la máquina lo lee en un conteo rápido y te da el resultado, pero vos también después te podés quedar en la mesa y hacer el conteo manual de la papeleta, la papeleta lo que tiene es que se encripta un chip que te permite leerlo con un, un lector electrónico y vos pasás los 300 votos por, por, por ese lector electrónico en, en dos minutos, los lees y tenés el resultado impreso. Y después cotejás boleta por boleta, te quedás en la mesa, pero ya el resultado salió y a la hora y media tenés el resultado electoral de todo el país y a los 20 minutos sabés quién ganó en el orden local, porque eso se lee electrónicamente. Nosotros creemos que tiene que ir a la boleta única papel, como tiene Santa Fe ya hace muchos años, o a la boleta única electrónica, que es una impresora de boleta, que no es voto electrónico, y la impresión de esa boleta y el encriptamiento del chip electrónico que permite la lectura rápida, lo hace la máquina, pero la papeleta la tenés, podés recontarla a nivel local, la podés recontar y abrir la urna después acá en la Junta Electoral, al momento del recuento definitivo, y lo que hace es eso evita que los partidos políticos repartan la boleta antes, vos podés cortar la boleta porque la imprimís por la pantalla electrónicamente y la impresora te imprime la boleta como vos la armaste. Es como si vos pudieras imprimir en una imprenta, nada más que esto lo hace con una impresora electrónica, la boleta y en cada uno de los segmentos votar a quien quieras. Entonces no tenés impresión de boleta previa, no tenés reparto de boleta previa, no tenés gasto de papel, en el cuarto oscuro no hay boletas vos hay infinidades en la escuela de, de slot de estas impresoras, donde vos vas a cualquier impresora y emitís tu voto, en cualquier impresora como si agarraras un cajero automático emitís tu voto, lo imprimís lo llevas a la, a la mesa electoral a la que corresponde de tu elector la metés en la urna y ya votaste, eso después se abre la urna se pasa por el lector electrónico y en minutos, tenés el conteo rápido que hace la computadora y después hacer el conteo manual. Y el conteo manual lo podés hacer tantas veces hasta que, eh, este, hasta que quede claro, porque podés volver a abrir la urna y volver a contar la papeleta que queda ahí adentro de la urna impresa, que es muy distinto al voto electrónico, que vuelvo a emitir y no queda nada. Eh, ¿Se entiende la diferencia? Sí, dos comentarios que me hacen. Dice, acá no se gasta plata en negro, antes se tiraban bolsos con dólares y pesos. Mirá, yo a mí, primero, primero, primero y principal, pavadas, para hablar pavadas el tiempo de esa persona vale, el tuyo también, y más vale el mío, ¿está? Yo lo que digo es lo siguiente, a ver, vamos por partes, lo de los bolsos yo no tengo nada que ver, porque es López que pertenece al Frente para la Victoria, cuando le hagan un reportaje a Barca, que le pregunten a Barca, ¿está bien? Eh, nosotros pertenecemos al espacio que lidera Sergio Massa, Sergio Massa ha sido... Este, y ha ocupado infinidad de cargos públicos no solamente Massa, sino Solá, Adrián Pérez infinidad de, de nuestros líderes han ocupado importantísimos cargos de responsabilidad ninguno tiene tan solo una denuncia ni tampoco ninguno tiene una causa penal y ninguno tiene ninguna investigación abierta así que esa pavada que se la pregunten a otro. y la segunda cosa <coughs> que dicen que ahí no tienen plata en negro eh... No sé si se refiere a cambiemos en el orden nacional, provincial, o, o a cambiemos en el orden local, porque si no está comparando los bolsos López, que es un problema de corrupción de orden nacional, Sup con un tema local. Supongo que debe ser en lugar de acá, debe ser ahora. Acá, dirá ahora. Claro, Suponete que son. diga acá por Saladillo. Si dice acá por Saladillo, el sistema de contratación de obra pública en Saladillo no ha cambiado. Por lo tanto sigue el mismo que había antes y por lo tanto sigue el mismo de apalancamiento donde las empresas se ponen de acuerdo y depredan depredan con mayúscula y subrayado el erario público poniéndose de acuerdo a las empresas y pasándole por supuesto todas las obras al precio que quieren, ¿tá? eso lo vengo diciendo desde muchas gestiones antes y no ha cambiado nada, nada, y toda la obra pública en Saladillo la gana Bruno, por lo menos la que elige, así que eso no ha cambiado nada en el orden local. Y si se refiere ahora por cambiemos, cambiemos hay muchísimas cosas que no puede explicar y la que menos puede explicar es cómo financió su campaña. Ricardo, eh, volviendo al tema del, de, la, de la elección y, y del voto, eh, me consultan eh, cómo se haría con la gente que por ahí no sabe leer o, o le cuesta el tema del manejo del la Lo mismo que el cajero automático. Vos vas al cajero ahí, tenés la pantalla, aparece... El partido al que pertenece, el, lo mismo como esa persona elige la boleta, porque aparece el color del partido, aparece la cara del candidato y aparece el número de boleta lo, y lo selecciona. Y además puede ir acompañado a seleccionarlo como cualquier persona que siendo teniendo esa disminución se hace acompañar al cuarto oscuro a los efectos de agarrar la boleta a papel y meterla dentro del sobre, o agarrar la boleta a papel, cortarla y armar su voto y meterla dentro del sobre. Del mismo, de la misma manera que a, va, elige boletas, pone enteras o corta y arma su voto y mete en el sobre y después el sobre lo mete en la urna, va a la pantalla, toca, porque es táctil, selecciona, lo imprime, lo mira, si no le gusta lo rompe, lo vuelve a gestionar, lo vuelve a imprimir hasta que le queda la boleta como quiere, cuando le queda la boleta impresa como quiere, la dobla y la mete dentro de la urna. Y además me decía que se puede imprimir desde la casa. ¿Con el formato, me decías vos? No, se puede imprimir para que sea válida solamente en la máquina que está puesta en la escuela. Ajá. Lo único que vos no pasás a un cuarto oscuro único. Vos pasás a cualquier máquina, porque como la máquina es solo impresora... ...y no tiene la trazabilidad del elector... ...vos podés votar en cualquier máquina... Bien. ¿sí? ...porque vos lo único que hacés en la máquina es generar el voto... sí, sí como si fuera una terminal nada más para... Sí, ...cualquier el terminal, voto, porque claro. la terminal es boba... ...la terminal no almacena... ...la terminal no guarda información, nada... ...la terminal simplemente te represa, genera el voto... Bien. ...vos una vez que lo imprimí lo mirás... ...si quedó como vos querés... ...lo doblás y lo metés dentro de la urna... ...lo doblás, lo pega y lo metés dentro de la urna... ...ese voto tiene un chip... ...porque la máquina lo imprime en el papel en blanco... Pero además tiene un chip que permite la, la, la lectura veloz al finalizar el escrutinio, ¿correcto? Claro. Ahora bien, si a vos no te gusta lo que imprimió la máquina porque te equivocaste, por lo que sea, lo rompe y vuelve a imprimir. ¿Se entiende lo que digo? Hasta que te queda el voto como vos querés. Cuando te queda el voto como vos querés, lo dobla, lo pegá y lo metes dentro de la urna y ese es el voto. Ese voto que quedó dentro de la urna se puede contar como voto manual, como una boleta impresa, como una como si voy a imprimir un, lo mismo cuando voy a imprimir sí, una sí, nota sí, en tu impresora, bien, la impresora, la bien, nota digamos, no te gusta, la rompés, la cambiás, la volvés a imprimir. ¿Me entiende? Uh, <coughs> bueno, y la, y la boleta queda dentro de la urna después, si vos querés hacer un conteo manual y luego se remite junto con la urna a la Junta Electoral y se puede reabrir la urna y volver a contar. es generación de boleta de modo de impresión electrónica, ¿se entiende la diferencia? Uh -huh. Es uh -huh. una impresora de voto nada más. Ricardo, la última que te hago, eh, sí. por lo menos por hoy, eh, eh, se habló o, o se difundió un proyecto que creo que presentó el, el presidente de la Cámara junto con la gobernadora, eh, sí. respecto al tema de los alquileres y el no pago de las comisiones por parte sí. de, de los inquilinos. Vos con, con tu experiencia sí, es en Rocio este Rocio tema... Giacone, es de, el proyecto eh, ha sido girado, el proyecto ingresó ahora, en la próxima... En reunión de la Cámara Que va a haber ahora la primera semana de agosto Va a tomar estado parlamentario Y ya eh, por la Secretaría Legislativa Se decidió que se va a girar A la Comisión eh, De Colegios Profesionales Que es la mía, la que presido yo Por eso también me han hecho infinidad de notas Porque el, el proyecto tiene Como teles Bajarle los costos a los inquilinos Al momento de ingresar a una locación ¿Correcto? Y ellos impulsan que este, en esa iniciativa parlamentaria que, que está ingresando ahora la semana próxima y que yo la voy a poner en, en el orden del día en la primera reunión de comisión que tengamos ahora a mediados de agosto, eh, le voy a dar por supuesto prioridad. Ellos apuntan a bajar la comisión de, del martillero, la comisión de intermediador para este, los alquileres para los alquileres. Eh, nosotros estamos eh, yendo hacia un cambio de modalidad en el en el en el sistema de acceso a la vivienda. Cuál es que la mayoría de las la mayoría de las de las personas este, no pueden acceder a título de propietario a, a una a una a, a una propiedad. Entonces hay inquilinos que que están condenados a ser inquilinos casi toda su vida. Entonces el mercado de alquileres ya es tan importante y tan grande y el costo del acceso al alquiler eh, se hace tan este, costoso para las personas que alquilan de forma permanente que se está tratando de apuntar a bajar los costos de la firma del contrato. Uno de los aspectos de esa iniciativa es bajar las comisiones de los martilleros solamente para, este, para el caso de los alquileres. A mí me parece que, para darte una opinión sobre el fondo de la situación, que está bien pensar bajar el costo de la comisión inicial de los alquileres, en este caso para, para los inquilinos, pero también el propietario le va a trasladar en el precio del alquiler el costo que el martillero le termine cobrando al... Al, no, al, termine cobrando por, por, su, por su labor profesional, porque el martillero va a seguir cobrando los mismos honorarios, porque su ley de honorario y, y la ley de colegiación le establece ese porcentaje. Llegó o sea, ¿se el porcentaje, no se lo trasladó al inquilino, se lo va a trasladar al propietario, y el propietario se lo va a trasladar al precio. Es medio. Yo lo que creo que lo que hay que hacer es agarrar también eh, este aspecto y ver si no hay que modificar la ley de honorarios de los martilleros porque si vos no modificás el honorario del martillero se le va a trasladar el precio y el inquilino lo es posible que lo termine pagando igual vía precios y no vía vía honorarios en el contrato claro ¿entendés? supones sí, sí, sí. que vos sos propietario de un departamento lo ponés en alquiler si la comisión la tenés que pagar vos la vas a prorratear en la mensualidad No sé si vos estás dispuesto a alquilar más barato o, o pagar vos la comisión. Y si la comisión la paga el inquilino, es imposible que pueda alquilar. Para mí lo que hay que poner en crisis es también las comisiones que cobran. Porque yo me opuse cuando se votó la nueva ley de honorario de los abogados, que, que cambiaron la escala a montos impagables. Por, por la misma razón, porque vos no podés eh, simplemente... Si pasás por una sucesión... Suponete el caso que se muere tu papá... Tenés que hacer la sucesión de la casa paterna... Entre la sucesión... Ponerla en venta los gastos de martillero y demás... Se te quedan con el 40% de la casa... Y lo único que te ocurrió en tu vida... Es que se te murió tu viejo... ¿Me comprendes lo que te digo? Es un disparate... Que por, por, por todo lo que está colgado en el sistema... Simplemente porque se muere tu padre... Son cuatro hermanos... Venden la casa, se reparten la plata pierdan el 40% del patrimonio del acervo hereditario. Entre entre la sucesión, estamos hablando de los honorarios del sí, sí, martillero, sí. todo lo que está en el medio hasta que vos te echás la plata al en bolsillo. Entonces, hay cosas que no pueden ser así, simplemente porque muere tu viejo vos te quedás con el 40% menos de del acervo hereditario. Y tiene que ver con eso, con los costos de los honorarios de los profesionales en el medio. Y yo que tengo la Comisión de Colegios Profesionales, me parece que uno de los temas que tenemos que abordar a la baja o a la libertad del mercado es que los honorarios bajen. O que pueda haber libre competencia por los honorarios, pero lo que pasa es que las corporaciones colegiales tienen un poder de lobby inmenso y generan leyes de honorarios. Hay leyes que establecen los honorarios mínimos profesionales de cada una de las colegiaciones, y eso establece que los mínimos sean altísimos. ¿Correcto? ¿Entendés? A mí me parece sí, sí. que una de las cosas que hay que poner en crisis sobre la mesa es qué pasa con las relaciones liberales de las profesiones liberales. Los honorarios tienen que ser libres de libre pacto entre el cliente y el profesional. Tiene que haber honorarios mínimos... Tan altos como impagables? ¿O puede haber honorarios mínimos que sean verdaderos mínimos y que vos, si sos un excelente profesional, puedas contratar por un pacto de honorario hacia arriba siempre que el cliente desee pagarlo? ¿Correcto? Acá el tema es que los mínimos son tan altos como impagables. ¿Cómo puede ser que sea el mínimo de un honorario de un martillero el 6% de la operación? El mínimo es eso. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, eh, o, o bueno, o pasa en otras profesiones. A mí me parece que eso no está bien. Eso es una de las cosas que, que si estamos en el paradigma de cambiemos, son cosas para cambiar. Acá hay diputados que están proponiendo la libre colegiación, o sea, la libertad de los profesionales, de las profesiones libres para poder colegiarse o no, están proponiendo derogar todas las leyes de honorarios. Que los honorarios sean... Eh, eh, un libre pacto entre el cliente y el profesional. Yo no sé si eso es el mejor paradigma, pero digo que dentro de la discusión, en, en ambos extremos, es como que hay este, mucho para, para, para poder hablar de, de poder construir una sociedad sobre nuevos valores, co, co, como hacen en otros países, porque... ¿Qué sé yo? Hoy, por ejemplo, la ley de honorario de abogado, un, un contacto paterno-filial, restablecer un contacto paterno-filial, cuál es el caso que se da normalmente de un matrimonio que se separa, los nenes se van con la mamá, el papá quiere ver los nenes, va a ver un abogado y dice, bueno, quiere un régimen de visita. El honorario mínimo que cualquier empleado puede tener que irá a, a recurrir a un abogado para restablecer el régimen de contacto con sus hijos, el honorario mínimo son mil pesos. ¿Cómo hace un trabajador para pagar de honorario mil pesos mínimos, honorarios mínimos, el piso que establece la nueva ley de honorario, para simplemente que tenga un horario de visita para ver sus hijos? No tiene cómo pagarlo un empleado. ¿Cómo termina el empleado en un juicio con su abogado? ¿Se comprende lo que digo? Entonces a mí me parece que eso no está bien, que la dirigencia política avale eh, esas tablas de honorarios que, en definitiva... Con respecto a los alquileres, que es la pregunta puntual, a mí me parece que también hay que poner en crisis las leyes de honorario, en este caso, de, de, del colegio profesional de, de, de los sí, marquineros. No, no, no ves como una, como una solución la propuesta, digamos. Yo veo que en Capital, por ejemplo, parcialmente prosperó, tiene, viste, pero es un parche, porque vos eso lo solucionás para el inquilino, y para el que tiene la casa en venta, ¿qué le da? Sal. ¿Me entendés lo que te digo? El cambio de paradigma no radica en que vos le solucionás el parche a este tipo ahora puntual al segmento de los inquilinos para vivienda única del tipo que tiene, que además que demostrar dos millones de cosas porque no lo puede pagar. ¿Me explico? Vos le solucionás a un segmento de la... Para mí lo que hay que partir en 40 pedazos es la ley de honorario. Si vos querés cambiar el paradigma del sistema de comercialización de inmuebles, sea para la locación o sea para la venta, Si querés cambiar el paradigma, tenés que romper el esquema. Porque si no, le solucionás solamente al inquilino que está en ese segmento. Y nada más que es un parche eso, no es un cambio de paradigma. Nosotros tenemos que cambiar el paradigma de las instituciones para las futuras generaciones por 40 50 años, Nacho. Porque si no estamos al horno, es posponer lo que hizo Cambiemos. En vez de que nos fundimos en dos años, nos fundimos en cuatro. Y nos fundimos igual. ¿Me, me explico lo que te digo? Vos para cambiar el paradigma, tenés que cambiar el paradigma en las instituciones. estudiar cuál es el problema, abordar cuál es el problema real, y, y darlo vuelta como una media. Y si no lo da vuelta como una media, lo único que hace es lo patea para adelante. ¿Correcto o no lo que te digo? ¿Me, me, me explico? Sí, sí, sí. Está, es, te lo está explico claro, con un claro. ejemplo. La ley del banco de, de la caja de jubilación del Banco Provincia, que nunca lo hablamos. ¿No es cierto? Vino Scioli, la postergó, le cambió la edad de 50 a 55. ¿no es cierto? Como él se iba a la mierda, se lo clavó en el medio del mandato a Vidal. ¿Me explico lo que digo? Viene Vidal, se encontró con el problema que le pasó a Scioli. Scioli no lo solucionó, se lo pasó a Vidal. ¿Y Vidal qué hizo? Una solución a los Scioli. Lo pospuso la edad de los 55 años a los 65. ¿No es cierto? De edad, de los empleados del banco. Se lo clavó en la mitad del mandato, como ella va a estar 8, al, al próximo que viene de ella. Y dentro de 10 años... ...dentro de nueve, porque ahora ya pasó un año... ...dentro de nueve años, cuando Vidal se vaya... ...a la mitad del mandato el próximo gobernador... ...después que Vidal esté ocho... ...va a estar el problema de la caja del banco otra vez... ...que da pérdida... ...no es no, no esa la solución que hay que darle a las instituciones... ...porque vos se la, se la pasás el que viene... Ese, ...esa es la forma que tenemos de solucionar... ...los problemas que aquejan a la sociedad... ...y dentro del tiempo que pase... ...después que pasa ese plazo que parece mucho pero es poco... Es rápido. ¿Me explico? ¿Qué haces después? ¿De qué te disfrazás ahora? Jolie eh, se la pasó cinco años después, se la pasó el que viene, y Vidal se la pasó al próximo. No es así como se solucionan los problemas de una sociedad. Se aborda cuál es el problema, en qué consiste el problema, por ejemplo, en este caso, como era la ley de caja de jubilaciones del banco, y se le busca una solución a eso, y se pone una solución que sea definitiva, no un parche para ponerlo para terminas afectando derecho y al final no solucionaste nada. Eso no es cambiemos, eso sigamos. Es ¿Me explico lo que digo? Y ese es el cambio de paradigma que es la lucha constante que tenemos desde la política. Los políticos tenemos que dedicarnos a estudiar las instituciones, a estudiar cuáles son los problemas y solucionarlos de verdad, para siempre no poner un parche que sea ahora un título de molde, una foto fácil y dentro de un tiempito la misma pavada que han hecho durante 40 años la dirigencia política que llevó al cuadro de situación actual donde está todo degradado, está todo depredado y todo es un desastre. ¿Me explico lo que digo? Ricardo, eh, clarísimo, te agradezco muchísimo el contacto, me fui con, con los tiempos, bueno, eh, disculpame no, no, no pasa nada yo, yo, igual ya sé que eh, tus respuestas son eh, son largas eh, sí. y, y explicativas eh, pero bueno, a ver eh, eh, está bien que, que uno se esplace para eso eh, yo para trato eso de llamo, explicártelo ¿no? con ejemplos y con cosas para que se entienda lo que uno piensa porque para hacer lo mismo para hacer lo mismo están los que están el tema es si la gente se anima a votar un cambio Para hacer lo mismo que se hacía antes, están los que están. Yo lo que digo, para hacer lo mismo que hacía Gorosito, la gente está bárbaro que lo vote a Salomón, si hace lo mismo que el otro. ¿Me entendés lo que te digo? Ahora, si quieren votar algo distinto, tienen que tener una oferta distinta. Yo, la verdad, que el que quiere votar eso, ya, ya tiene oferta política ahí. Ya hay una oferta para eso. Ahora, ¿la gente se anima a votar un cambio de verdad? ¿Se anima a votar a alguien que corte con todo lo mismo? ¿Me, me entendés lo que te digo? Ya para... Para que acomoden gente en el Estado Ya vienen acomodándose por segunda y tercera generación Ahora están acomodando los hijos De los que se acomodaron en la época de Titán Están acomodando los hijos De los, de los padres que se acomodaron En la época de Armendar y Pancho Ferro Van por segunda o tercera generación De acomodados en el Estado Para hacer eso, está bárbaro lo que hacen los que están Ahora, la gente quiere eso Bueno, que siga votando los que están Que eso, ellos lo hacen bárbaro ¿Me explico lo que digo? Ahora, si quieren hacer otra cosa Hay que animarse desde lo público a cambiar el paradigma, cambiar el paradigma significa transparentar la obra pública, transparentar el sistema licitatorio, sacar a concurso todos los cargos que en el Estado se crean, no acomodar a todos los del comité de un partido o de otro, de acuerdo a quien gobierna, y eso se hace con la ejemplaridad Y la ejemplaridad no es lo que abunda en la dirigencia política. Y para hacer lo mismo, ¿vos viste que yo tuve que impugnar las designaciones del juzgado de garantía que se habían acomodado escandalosamente entre, entre los mismos que seleccionaban? ¿Vos notaste algún dirigente político de a nivel local que me acompañara a mí en la, en la impugnación? Los mismos impugnados los designó después Salomón a la semana por decreto como empleados municipales. Eh. ¿Te das cuenta lo que te digo? Ahora hay un escándalo en el jugado de falta. Es una vergüenza lo que sucede, en todo orden, de una mediocridad de cuarta. ¿Vos crees que yo no lo llamé a distintos este, responsables políticos de Saladillo para que me acompañaran en la impugnación? Yo lo llamé, ¿sabés qué hicieron? Se abrieron de gamba, porque andaban ellos detrás del acomodo. Porque después lo acomodaron en la municipalidad, lo mismo impugnado. Entonces eran ahijados de ellos. ¿Entendés lo que te digo? Es una vergüenza, es una vergüenza lo que sucede y la verdad es que lo que, lo, lo, lo que ocurre termina siendo igual de lo que ocurría y eso es lo que duele, duele porque terminamos en un país que, que se vuelve a morder la cola, que estamos a las vísperas de saber si nos salvamos o caemos de nuevo en un 2001 y quienes entraron en nombre del cambio han dilapidado todo este tiempo sin hacerlo en, en tiempo oportuno ...sin hacerlo sobre distintos valores... Y, sin, ...y volvemos otra vez a lo mismo... ...y la fácil es le echamos la culpa que estaba antes... ...no es así la política... ...para mí la política es que hacerse cargo de los problemas... ...resolverlo... ...y explicar de qué manera se resuelve de una manera distinta... ...al paradigma de los últimos 40, 50 años... ...que nos llevaron... ...de ser el sexto, séptimo país del mundo... ...a una decadencia que no le ganamos a nadie, a nada... ...a una decadencia que no le ganamos a nadie, a nada... ...hoy Chile... En cualquier estadística que vos quieras medir, cualquier baremo este, estadístico como se mide en los estándares poblacionales, nos ganan todo. Un país edificado sobre el desierto y sobre la montaña. Entonces no puede ser, algo estamos haciendo mal, y la responsabilidad es de la dirigencia política. Eso es lo que yo tengo claro. Es de la dirigencia política que hace las cosas mal, que genera condiciones no adecuadas y que por supuesto todo esa carga eh, en el lomo del que labura, trabaja y paga impuestos, es insoportable. Terminan fundiendo hasta el más próspero empresario. Ricardo, eh, muchas gracias por contacto. La próxima la hacemos acá en el, en el estudio un Dale. rato más temprano. Eh, así Dale. charlamos porque cada uno de los temas que, eh, que se tocan son para hablar un rato, eh, un rato más largo. Y sobre Dale. todo también para charlar un poco de, de las perspectivas que vienen de, de si hay salida o no y, y, y, y cuál es la preocupación... No, ¿cuál es? No, eh, digamos, eh, cómo se resuelve la preocupación de, de, de la gente hoy en día, ¿no? Eh, Ricardo, muchísimas gracias por el contacto, te mando un abrazo grande. Estoy a tu disposición, un abrazo. Dale, un Adiós. abrazo, Ricardo. Hablamos con Ricardo Lizal, diputado provincial, se nos extendió, perdón, Guille, eh, disculpa la audiencia, eh, tengo, tengo mensajes, tengo mensajes sin leer, lo que pasa es que no me, no me, dan, no me dan los tiempos, eh. le pido mil disculpas. Eh, Ustedes saben que yo leo eh, opiniones o preguntas siempre respetuosas eh, y me voy alternando entre los, que, entre los que mandan las distintas, las distintas preguntas saben que eh, las eh, opiniones eh, de, depende de qué modo sean por ahí no puedo llegar a no leerlas eh, o si son preguntas eh, que por ahí a mi criterio puedan eh, faltar un poco al respeto Tampoco las hago esto, eh, Hago evolución en, eh, en general Pero no tiene que ver con esto Me quedaron mensajes eh, sin leer eh, Guille, con usted nos encontramos a partir de la hora 16 Con Lado B Nos vemos, hasta luego Gracias por bancarme unos minutos eh, Aquí en el 90.7, claro está Seguimos con más información Las mejores canciones suenan todo el día. La temperatura ideal para entrar en tu casa. FM 90, Radio Saladillo. Invierno 2018. AIB Reparaciones de Alejandro Mencho Fernández. Ruta 205, kilómetro 181-200 al lado de Agromax Saladillo. Cosechadoras, sembradoras, tolvas autodescrabajadas.